Como un cielo nublado De nubarrones Como un triste final Que gime su agonía Así mi vida triste Llorando en silencio Mi pobre alma en dolor Ha perdido la fe Mi pobre alma en dolor Ha perdido la fe Amigos del ayer Sonrisas de un pasado Cuando pude servirles Amigos me llamaron Hoy que en desgracia vivo Me miran y se voltean Sin saber que existe un Dios Que premia y que castiga Sin saber que existe un Dios Que premia y que castiga Perdónalo Señor Perdónalo Dios mío No les deseo mal, tan solo yo te pido Redención, redención, oh Cristo de bondad Redención, redención, oh Cristo de bondad Amigos del ayer, sonrisas de un pasado Cuando pude servirles, amigo me llamaron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 de کر